Cuentos de hadas españoles. El mercader de Venecia. En la bella ciudad de Venecia, vivía un rico mercader llamado Antonio. Hola, Antonio. Pasanio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo van los preparativos de la boda? Shiloh, señor mío, pagaré la deuda mañana, lo prometo Un trato es un trato y una promesa, una promesa Prometiste pagarme el dinero hoy Y si no lo hacías, me diste tu palabra de que me entregarías la tienda No has pagado el dinero, así que tu tienda es mía El préstamo es solo de 50 ducados Y mi tienda vale mucho más que eso Deberías haberlo pensado antes de ofrecerme tu tienda. Apártate de mi camino. Shiloh, ¿qué espera? Toma los 50 ducados que te debe Mercanio. No, ¿por qué debería aceptar tu dinero? Se supone que tendría que pagarme hoy. Y hoy todavía no ha terminado. Faltan todavía dos horas para que anochezca. Así que aquí está el dinero. Deja su tienda en paz o, de lo contrario, te llevaré ante los tribunales. Antonio. Muchas gracias, Antonio. Te pagaré mañana sin falta, lo prometo. Estoy seguro de ello, Mercanio. Antonio, eres increíble. Ese malvado de Shylock debe de odiarte Olvídate de él Dime, ¿cómo van los preparativos de tu boda? Uh, um, está bien, no van nada mal, gracias ¿Hay algún problema, Basanio? No, todo va bien Tú y yo somos amigos, dime, ¿qué ocurre? Bueno, esperaba recibir un dinero esta semana Pero no llegará como mínimo hasta dentro de cinco meses Y ya he hecho algunas compras que tengo que pagar sin falta ¿Cuánto es? Tres mil ducados Es un montón de dinero Lo sé Ya he comprado un anillo para Portia Y queríamos dar una fiesta para 500 pobres Y ofrecerles regalos de nuestra boda Pero ahora ya no sé qué hacer Eso es muy noble, Basanio. Te habría prestado gustosamente el dinero, pero no tengo tres mil ducados en este momento. Pero mis barcos regresarán dentro de tres meses y entonces tendré miles de ducados. Para entonces será demasiado tarde. La boda es la próxima semana. Se me ocurre una idea. Ven conmigo. ¡Oh, ese Antonio! Si no hubiera interferido, habría conseguido una tienda valorada en 500 ducados por 50 ducados. Siempre entrometiéndose en mis asuntos. Me las pagarás, Antonio. Algún día me las pagarás. ¿Shylock? No, Antonio, no puedo permitir que pidas dinero a Shylock. Sabes que es un tramposo. Es solo cuestión de tres meses, Basanio. Una vez todos mis barcos hayan regresado, podré reembolsarle los ducados fácilmente. ¿Shylock? ¡Antonio! Necesito dinero. ¿Tú? ¿Tú que vas a donar dinero para arruinar mi negocio? ¿Necesitas dinero? Eres injusto, Shylock, y lo sabes. Necesito tres mil ducados. ¿Tres mil ducados? Esta es mi oportunidad para arruinar a Antonio y devolvérsela por todas las veces que me insultó y arruinó mis planes. Bien, te dejaré el dinero sin ningún interés. Pero si no puedes reembolsar el monto total dentro de tres meses, todo lo que posees acabará siendo mío. ¿Trato? Esto es un engaño absoluto, Shylock. Antonio, vayámonos. No te preocupes, Basanio. Mis barcos volverán en tres meses. Ya han salido de África. No hay de qué preocuparse. Necesitas el dinero ahora, amigo. Bien, estoy de acuerdo. Basanio estaba preocupado por Antonio. Sabía que no se podía confiar en Shylock, pero Antonio estaba seguro. Shylock le dio los 3.000 ducados y Bassanio podría seguir adelante con sus planes para su boda Bassanio se iba a casar con una hermosa doncella sabia e inteligente llamada Portia le dio a Portia el magnífico anillo que quería que ella tuviera y juntos Portia y Bassanio compartieron su riqueza con los pobres organizaron una fiesta para ellos y les dieron regalos de caridad Gracias, Antonio. Nada de esto habría sido posible sin ti. Vamos, Basanio. ¿Cómo podría negarme a ayudar en una celebración tan noble? No. De verdad, Portia, Antonio arriesgó todo lo que tiene con ese malvado Shylock solo para conseguir tres mil ducados para la boda. ¿Qué? ¿Y le permitiste que lo hiciera, Basanio? No os preocupéis ninguno. Una vez que mis barcos regresen del mar, tendré muchísimo dinero. Los meses pasaron. Basanio y Portia eran muy felices juntos. Y Antonio era como de la familia para ellos. Pronto llegó la hora de que Antonio devolviera el dinero a Shylock. Maestro, hay un mensaje del juzgado para usted. ¿Pero qué diablos? ¿Qué ocurre? Bueno... Shylock me exige que comparezca mañana en el juzgado, donde me juzgarán por no devolverle el dinero. ¿Pero ya se ha cumplido el plazo? Estaba seguro de que teníamos al menos otros diez días para devolverlo. Perdóneme, maestro, pero... ¿podría decir algo? Por supuesto, Rivas. ¿Qué es? Se sabe que Lord Shylock ha cambiado a veces las fechas de los contratos... Pudo haber cambiado la fecha de 18 a día 8 ¿Qué? ¡Esperen! ¡No pueden arrestarlo así! Tiene que comparecer en el juzgado mañana Y Lord Shylock quiere que lo arresten para que no pueda huir ¡Antonio! pasado. Ha habido una tormenta en el mar. Los barcos de Antonio. Sí, los barcos, pero Shylock no esperará otro día. Y con este mensaje, mi amigo está perdido. No, no permitiré que Antonio sufra ningún daño. Ve con él, Basanio, y no le cuentes lo de la tormenta. No digas nada. Ya va siendo hora de que Shylock reciba una lección. Acudiré al juzgado yo misma como abogada de Antonio ¿Tú? ¿Cómo? Sí, tú ve con tu amigo y no le digas nada No te preocupes, no dejaré que le pase nada malo, ¿de acuerdo? Bueno, confío en ti Al día siguiente, Antonio fue conducido al juzgado ante el magistrado ¿Caballeros? ¿Qué tenemos aquí? Lord Shylock Thunders contra Antonio Bacilus. Que empiece el proceso. Bueno, el caso es bastante simple, señoría. Antonio me debe mil ducados. En el momento en el que le presté el dinero, me prometió que si no lo devolvía a fecha de hoy, todas sus posesiones serían mías. Ha falsificado la fecha del contrato, señoría. Tranquilo, señor Sanders. ¿Podría enseñarme el contrato? Aquí lo tengo, señoría Pero seguramente, el señor Sanders La propiedad del señor Antonio vale mucho más de 3.000 ducados ¿Por qué no coge el dinero que cubra esa cantidad? Lo siento, señor El propio Antonio ha firmado el contrato Un trato es un trato Y una promesa, una promesa Señor Antonio ¿Cómo pudo haber firmado un contrato tan ilógico? Señor Thunders, reconsidérelo, esto es inhumano Verá, señoría, es perfectamente legal y todo lo que pido es que Antonio cumpla el contrato legalmente firmado y que cumpla su palabra El señor Shylock Thunders tiene razón, señoría El señor Antonio debe cumplir con el contrato que él mismo firmó El señor Thunders, según el contrato, si el señor Antonio no paga la cantidad requerida hoy, todo lo que posee se convertirá en suyo. ¿Verdad? Eso es. ¿Y no quiere reconsiderarlo? De ningún modo. Un trato es un trato. Una promesa es una promesa. Muy bien. Señoría, entonces todas las pérdidas que haya tenido en el mar el señor Antonio Serán asumidas por el señor Zanders y se hará cargo de ellas ¿Pérdidas en el mar? Sí, compruébele usted mismo Esto llegó anoche Ha habido una gran tormenta en la costa del mar Mediterráneo A donde sus barcos iban a llegar Usted tendrá que cargar con las pérdidas que podrían sumar unos 20.000 ducados Por supuesto que no, nunca Cuando dice que será propietario de todo lo que pertenece a don Antonio Para ser exacto, significa todos los beneficios, las propiedades y las pérdidas que don Antonio acarrea Esto es una trampa, señoría Un trato es un trato, una promesa es una promesa El abogado tiene razón, tendrá que cubrir las pérdidas del señor Antonio Le perdono los tres mil ducados No quiero que me devuelvan mi dinero ni el contrato Se acabó, señor Thunders Su comportamiento demuestra que deliberadamente firmó un contrato Que sabía que era injusto Esto pone en tela de juicio su honestidad y su integridad Por lo tanto, este tribunal le prohíbe firmar contratos adicionales hasta que se investiguen a fondo todas sus transacciones. ¡Llévenselo, oficiales! ¿Mis barcos perdidos en el mar? Hubo una gran tormenta, Antonio. Ahora regresa a casa conmigo. Necesitas descansar. Antonio se puso muy triste al enterarse de que sus barcos se habían perdido en el mar. Basanio lo llevó a casa. He perdido todos mis barcos Sí, me temo que sí <ríe> ¿Por qué te ríes? Dame un minuto, Antonio <ríe> Basanio, ¿quién era el abogado que fue a defenderme en el juzgado? ¿Quieres conocerlo? Aquí está, él o ella Portia, eras tú Sí Lo siento por tu pérdida <risa> ¿Pero qué os pasa a los dos? ¿Por qué os reís? He perdido mis barcos No, no has perdido nada Una terrible tormenta azotó la costa del mar Mediterráneo a las 15 horas Eso es la mitad del mensaje La otra mitad está aquí Pero no se preocupe, señor Salimos de la zona a las 10 horas, mucho antes de que llegara la tormenta. Todos sus barcos y mercancías están a salvo. Sus barcos llegarán a Venecia el día 20 de este mes. Pero... Solo le mostramos la mitad del mensaje a Shylock. Su señoría también quería darle una lección a Shylock y por eso no dijo nada cuando le mostré a Shylock solo la página 1 del mensaje. Shylock nunca más se atreverá a decir que un trato es un trato y una promesa es una promesa. Portia, mi amigo Basanio es un hombre afortunado al haberse casado con una mujer tan sabia, inteligente y valiente como tú. Gracias.